Bona nit, benvinguts una setmana més aquí al Núvol de Fum, programa número 124. Una salutació, sóc Jaume Monsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, també per internet o per la TDT. Núvol de fum és una hora setmanal dedicada a la millor música ambient electrònica minimalista experimental gravacions de camp i tots els estils relacionats pots estar en contacte amb el programa a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com o a través de la pàgina de Facebook facebook.com Barra, no Tot a punt per començar el programa d'aquesta nit. Aquesta setmana tenim un tracklist eh, una mica més fosquet eh, que habitualment. Penseu que la setmana vinent tindrem el primer mixtape de la temporada, que com sabeu és l'especial de tots sants i nit de difunts, amb molt d'arc ambient i música fosca. Avui comencem a endinsar-nos ja en aquests terrenys de foscor, amb un tracklist més que interessant i arrenquem amb un treball editat pel Ned Label Day al qual ja li vam dedicar un programa fa un parell de setmanes el Ned Label en qüestió es diu Pacapi Records és argentí i està especialitzat en publicar música d'artistes sud-americans el disc que escoltem avui és el cinquè del seu catàleg i es tracta d'una col·laboració entre el xilè Sampieri i GMC, junts signant un treball experimental fortament influenciat i inspirat en les comunitats i cultures indígenes sud-americanes. L'últim tall d'aquest disc és aquest que escoltem a continuació, titulat «Cenote». Doncs aquesta era la col·laboració entre GMC i Sampieri des del Net Label, Pacapi Records des d'una publicació editada amb motiu del primer Net Label Day. hem descobrint ara un segell que no coneixíem, Total Black, des d'Alemanya, dedicat a diferents formes de música experimental, fosca i analògica. Tenen un bon grapat de llançaments des de mitjans de 2013, que és quan es va crear Total Black, i entre ells dues recopilacions, que sota el nom de New Brutalism 1 i 2 ens ajuden a entendre la filosofia i la direcció d'aquest segell alemany. Des del segon volum escoltem la peça Medora Angulnare del projecte Internacionale. a baix Amini és un músic iraní nascut l'any 1987 la seva música es caracteritza per l'ús de guitarras per a crear drons suaus i moltes vegades acompanyats de capes rítmiques de microsons tot i que no és el cas del tema que escoltarem avui The Rivers Stud Steel que forma part de la recopilació Future Sequence volum 8 Doncs aquesta era la música de l'iraní Sibash sí, Amini des de la vuitena recopilació de Future Sequence aportant una mica de llum al tracklist d'avui, força fosc, com esteu veient. El tema que escoltarem ara surt d'una de les publicacions també del NetLabel Day, al qual li vam dedicar un programa i el qual hem escoltat una altra peça fa una estona The Collective, és el net label que dita des d'Islàndia, creat aquest mateix any, 2015, i dedicat, com no, a sons experimentals. Compta amb una desena de publicacions, la majoria signades per Zith, Z i Z, un misteriós projecte darrere el qual s'amaga el propi creador d'aquest segell, The Collective. escoltant segueixes a la sintonia de Núvol de Fum aquí a Radio Mollet 96.3 de la FM el teu programa de música ambient, drònica i experimental Ara tornem per un moment a la recopilació New Brutalism volum 2 del segell alemany Total Black, de la qual escoltàvem una peça del projecte Internacional fa una estona. Ara escoltarem eh, Cremation Lily, un projecte carregat de gravacions de camp, drons analògic i un so molt brut. La peça es titula "Heart of the Wall el cor del món Així sona aquest projecte, CRIMATION LILI, des del recopilatori New Brutalism, volum 2 del segell alemany Total Black. Ja acabarem el programa d'aquesta nit amb una peça especial. Es tracta de Hikikomori, una peça radiofònica creada per José Guillén i Atilio D'Oreste, dos reconeguts experimentadors sonors. Aquí la veu de Guillén ens explica la història de Yoshiaki Watanabe sobre grapacions de ràdio d'una dona curta realitzades per Atilio D'Oreste. Una història d'un col·leccionista de sons, com podríem ser nosaltres mateixos. Yoshiaki Watanabe és Kikikomori Se ha pasado recluido en su habitación de Tóquio los últimos 15 años. A él no le parece estar sufriendo ningún tipo de trastorno psicológico. Simplemente no le gusta el trato con las personas. Sus padres le proporcionan la comida necesaria para su sustento. Yo sí aquí, a cambio, procura molestarles lo menos posible. A pesar de su aislamiento social, y de su reclusión voluntaria, Yoshiaki tiene una afición, un propósito, al que dedica prácticamente todas las horas del día. Yoshiaki colecciona sonidos. Para ello, utiliza una considerable cantidad de receptores de radio que sintoniza con multitud de emisoras de todo el mundo. Sus padres son los encargados de adquirir para él estos aparatos en alguna de las tiendas de segunda mano que existen en su ciudad. Le apasionan los receptores antiguos, de válvulas a ser posible, como el que su abuelo le enseñó a usar hace tantos años aquellas maravillosas cajas de madera con la rueda del dial grande y generosa serigrafiadas con un mapa de la tierra en de hoy vamos a pequeñas ventanas a un vasto mundo que yo sí aquí desconoce jamás ha salido de Tokio. cómo hace bastante calor ya estoy sudando en ocasiones tiene encendidos a la vez 5 o incluso 13 aparatos. Cuando escucha algo que llama su atención, procede a grabar este sonido con una pequeña grabadora de cintas y un micrófono. Cuando la cinta está llena, cataloga las grabaciones de manera minuciosa. Las coloca en una gran estantería de bambú y jamás... Vuelve a escucharlas. En unos gastados cuadernos aparecen todas sus capturas por orden alfabético. Inexcusablemente, todas las noches antes de dormir, contempla todas esas anotaciones intentando imaginar aquellos sonidos pensando cuál puede ser el siguiente que pase a formar parte de su extensa fonoteca. ¿Cuál es Tengo hambre. Mis padres aún no se han levantado y no quiero despertarles. Las ondas radiofónicas parecen ser pintadas por pinceles gigantescos en el aire con el único fin de desaparecer. Como los poemas que escriben con agua los poetas en las piedras del palacio de verano de Beijing. ¿Cuánto daría por un plato de sopa? Pero mueve el dial de una de sus mejores radios con calma, con una paciencia religiosa. Parece existir un lenguaje superior en los espacios entre mis horas. Su abuelo decía que estos sonidos de estática son las canciones de un gigante dormido en el centro de la tierra. En esas canciones recita el primer código del universo, los sonidos de la creación. A Yoshiaki le gusta imitar con su voz los sonidos que escucha a través de la radio. Sonríe pensando que quizás pueda dar con la secuencia adecuada que reinicie su vida. Los gruñidos de un demonio de Tasmania El llanto de un niño en una aldea de Nigeria El roce de las puntas de una bailarina sobre la tarima del Royal Opera House El sonido del motor de arranque de una furgoneta Volkswagen de 1970 una conversación entre pigmeos con esos fonemas imposibles una entrevista en Ulaanbaatar a un hombre que conexiona números primos escritos en papel de periódico rugidos de leones en el Masai Mara una clase de cocina en Montreal la música de una boda gitana en algún lugar de Transilvania el sonido de la lava deslizándose montaña abajo en un volcán de Hawái Todos estos sonidos Forman parte de la colección de Watanabe-san Pero ayuno que le resulta muy difícil de conseguir Y que sueña con obtener algún día Es el sonido de su propia voz en las ondas A veces se pregunta quiénes serán los que están al otro lado. Se los imagina encerrados en una pequeña habitación, lanzando sonidos al éter con unas máquinas gigantescas. Su madre introduce su cena en la habitación sin mediar palabra. Encima de la bandeja hay una pequeña radio de onda corta más pequeña de lo habitual. En su etiqueta aparece la inscripción Made in Urns. Le espero una noche muy ocupada probando su nuevo aparato. Si pudiera transmitir con una de esas máquinas gigantescas le gustaría radiar todo lo que su madre no dice. de Aeroline. Mientras anoto en mi cuaderno mis últimas adquisiciones Escucho a mis vecinos discutir sobre algún tema relacionado con el trabajo No me gusta el sonido de las voces Si no lo escucho a través de los altavoces de mis receptores Prefiero no ver a quien habla de esta manera puedo imaginar que el sonido puede salir de cualquier parte de una piedra, de un papel, de un vaso. Si alguna vez salgo de mi cuarto me gustaría fabricar un jardín gigantesco con esas piedras, esos papeles y esos vasos para cuidar conmigo. هذو millones de minúsculos sonidos. من من اوعد الذي نقائه في انجيل اليوم وهو في ظروف صعبه وخطيره لن يتركوا بالروح الرب سيتكلموا في الوفاه اصرخ وتكلم منظمات يحركها الروح القدس ليشهدوا محبة المسيح حتى التضحية الاخيرة لقد كانت حياة القديس استفانوس قطعا بالله مطابقة للمسيح وفي لحظة الموت كان يردد صلوات يسوع على الصليب جافيا مسلما نفسه للرب ومسامحا اعداءه يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطايا اذكرهم من رحمتك de la palabra de la profección. Lívar Su, en el Tao Te Ching. Con un solo masculino, martente en lo femenino pisó el arroyo del mundo vas caminar constantemente por el sendero de la virtud Uf. sin desviarse sí de mismo sin atorrar de nuevo la infancia con un solo blanco man Yoshi aquí tiene colgado un en poema momento. en la sin pared de su momento, cuarto sendero, lo encontró cuando era niño sin errar un solo en un paso, cuaderno tirado en el suelo a la salida de de de del de colegio lao tzu, no sabe quién lo escribió le gusta leerlo de vez en cuando. Ambos lados del espejo son idénticos y a la vez son opuestos. A un lado está el silencio y en el otro algo que no sabemos qué es. Nuestra posición en este ciclo está muy lejos de nuestra voluntad. Ese es nuestro destino, nuestro lugar entre el cielo ni la tierra. Hoy es un día radiante. Nuestro protagonista está muy contento ha logrado sintonizar cinco de sus receptores en unas emisoras maravillosas. Ha conseguido grabar una cinta entera de sonidos que a él le parece de una soberbia belleza. En la Zenit H500 suena música de piano, la música, la hija pequeña del sonido. La Beomaster 900M luz espléndida vibrando con la carencia de una conversación Que no entiende La Olimpia 522 WVM Tiene un altavoz pequeño Su voz nasal Siempre le ha parecido graciosa En su elegante Intermodul 134 percuten unos estaños tambores. La ICF 5800L, en lo más alto de su estantería, parpadea intermitentemente con el Avui acabat el programa amb aquesta peça de radiofònica, aquesta peça de Radio Art, creada per José Guillem i Atilio D'Oreste, dos eh, experimentats, experimentadors canaris... Amb ella hem arribat a la fi del programa d'avui número 124 de núvol de fum. Podreu escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a les 10 de la nit i si no ja sabeu que teniu tots els podcasts disponibles per streaming o per descàrrega en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com també us podeu afegir a la pàgina de Facebook del programa facebook.com/nubuldefum on estareu també informats sobre novetats del programa i dels estils que escoltem. dir-vos de moment m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve ens tornarem a retrobar com sempre si voleu aquí a Ràdio Mollet dijous a les 10 de la nit en una nova edició del Núvol de Fum molt bona nit